Y la verdad que terminamos el año con una lindo, un lindo encuentro con muchos compañeros y compañeras que eh, la idea era poder cerrar el año esto, que cada uno sepa en qué lugarcito eh, del, del terreno eh, general que teníamos en algún momento, eh, les toca a cada uno, sepan quién es, va a ser su vecina o su vecino, poder contarles cómo va eh, la cuestión de las obras. Así que sí, un lindo encuentro con muchos compañeros y compañeras, sí. ¿Quiénes eran los beneficiarios de los mismos lotes? Eh, afiliadas, afiliados al sindicato. Esta, este proceso empezó hace dos años con una prescripción. Eh, se fue llevando adelante todo el proceso de los requisitos y bueno, todos los, los listados que se tienen que hacer, los periodos que, que corresponden. Y hoy se hizo entrega, eh, se hizo, perdón, sorteo de 100 lotes, ¿sí? Nos queda una segunda etapa que seguramente eh, en el año próximo estaremos dando novedades al respecto, pero en principio hoy 100 compañeros se llevan su pedacito de terreno a casa. La emoción también me imagino hoy de esos 100 compañeros, como bien decías, que bueno, al menos también de alguna manera u otra tienen un lugarcito para seguir soñando. Sí, tal cual, es el mensaje que transmitimos. Nosotros creemos que... El sindicato, si bien no somos una eh, inmobiliaria, ni mucho menos, sí creemos que el terreno propio y la casa propia hacen a las condiciones dignas de un trabajador o trabajadora, eh, con lo cual queríamos poder terminar el año esto aportando un poquito más cerca a ese sueño que, que tenemos todos, en principio como, como ciudadanos, que queremos darles un hogar a nuestros hijos o, digamos, o tener un techo propio para, para cada uno de nosotros. Eh, entendiendo que el sindicato eh, piensa en esto, no solamente en la cuestión del salario y de los derechos laborales, sino también eh, la vivienda digna como un derecho fundamental. ¿La segunda etapa ya tiene fecha para 2026? En principio no tenemos fecha, pero tenemos que empezar con este, con este proceso que en principio es inscripción eh, con los requisitos que establecen las normativas vigentes Eh, pero bueno, esperamos para los primeros meses del año poder empezar con ese periodo. 5 de enero eh, estamos inaugurando nuestro predio, eh, en esta oportunidad tenemos la inauguración flamante de una pileta semiolímpica, estamos muy contentos por eso. Eh, estamos ahí a contar reloj, pero entendemos que para el 5 vamos a estar con las condiciones dadas, empieza nuestra colonia de vacaciones también, así que el 5 va a ser toda una tarde recreativa en el predio, tarde a noche para poder hacer un brindis y compartir un espacio entre compañeros y compañeras, así que a todos afiliados, afiliadas, familiares, amigos que quieran estar, el 5 nos encontramos en el predio.